Euskia ziru, euskia ziru, Yo lo pago más tigre y más africanista te agregalizando. porque no le voy a correr el cero en asalto. El propio Marquino le invitó a la abuela, mi hermano. Le dice que está muy siempre hay expresión del pueblo dampero. Ahí está el propio Marquino le invitó mi hermano. A y escuchamos, este es